Y la provincia, qué gobierno, tiene 307.000 kilómetros cuadrados con un pueblo cerca o a veces al lado del otro. ¿Se imaginan lo que es en patrulleros, en policía, en agentes? Es incomparable, ofende y resiste cualquier análisis decir que esto es lo mismo que la seguridad en 203 kilómetros cuadrados que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una población de 17 millones, no de 3, aún con aquellos que van a trabajar. No se puede y no es serio. Por eso quiero decir que son temas graves y estructurales que acarreamos hace muchísimo tiempo. Pero quiero hablar que como en tantos otros planos, Esos problemas estructurales estuvieron marcados por un fuerte deterioro en los últimos cuatro años. Esa es la verdad, un fuerte deterioro. Nosotros hace nueve meses, cuando llegamos, encontramos, y lo saben todos, esta policía en una situación de catástrofe logística. Depósitos llenos de patrulleros apilados uno arriba del otro. Hay fotos de esa situación con una flota que no alcanza para cumplir los umbrales mínimos de patrullaje o de respuesta al 911. Por eso había que, en el plan que se anunció, agregar patrulleros, equipamiento, porque tampoco tienen equipo de comunicación, muchísimos policías. Y hay que decirlo con claridad, no se puede implementar un plan integral de seguridad como el que necesitan los y las bonaerenses con policías que ganan sueldos deteriorados. No se puede, no es serio. Si queremos construir una política de Estado en materia de seguridad, los salarios de la policía tienen que estar a la altura de la circunstancia. Sabemos de muchas promesas incumplidas. La gestión anterior había prometido equiparar los salarios de la policía de la provincia al de otras fuerzas. No fue verdad. No se hizo, pero no solo, no se equiparó para arriba, sino que cayó 30%. Y lo quiero decir para todos los trabajadores y trabajadoras de la Provincia de Buenos Aires, el salario de la policía fue el que más se resintió de todos durante los cuatro años anteriores. Miren, veía un recibo de un mismo policía. Diciembre de 2015, salario neto, 12.958 pesos. Diciembre de 2019, 35.891 pesos. Lo digo porque estaba circulando y me pareció útil, no es el único indicador, lo pasó a dólares. Pasó de 1.329 dólares, en aquella época yo era Ministro de Economía, a 718 dólares, son datos, y hay que decirlo porque hay una cuestión estructural y hay sobre eso montado un deterioro. Yo asumí hace 9 meses, la provincia endeudada como el país, fundida, lo dije siempre, un déficit calculado para este año de 120.000 millones de pesos para pagar esos sueldos faltaban 120.000 millones de pesos, ni a pagar esos sueldos se podía llegar. Nosotros nos comprometimos a ir recuperando el poder adquisitivo de todos los trabajadores, lo perdido, aún con la provincia fundida. Y así empezamos, en marzo dimos un primer aumento que también fue para la fuerza de seguridad, pero para todos los empleados públicos, que alcanzó un 8%, eso en marzo, para que no se perdiera los primeros meses poder adquisitivo. Pero después, esto hay que decirlo, vino la pandemia. Hace 5 meses que estamos en pandemia y se interrumpieron todos los planes. Tuvimos que adoptar muchísimas medidas, tuvimos que invertir una cantidad de recursos inmensa en el sistema de salud para que todos los y las bonaerenses y también nuestros oficiales de policía y sus familias tengan una cama, un respirador. Y lo hemos hecho, pero se puso en pausa. Evidentemente lo que veníamos haciendo. Tienen que entender también nuestros oficiales de policía que en el sector privado los trabajadores que ganaban igual, mejor, o peor, muchos perdieron el trabajo. Tienen que entender también que en estos meses no se hicieron paritarias en muchísimos sectores. Estamos en una situación excepcional pero los policías habían quedado en el gobierno anterior especialmente atrasados, fuera de los problemas generales y son trabajadores esenciales y pusieron el cuerpo y arriesgaron la vida en esta pandemia y muchísimos contrajeron el coronavirus y tuvimos que lamentar también muertos. En el caso de la salud pudimos hacer un esfuerzo con recursos nacionales también, con un bono, que se pagó. Y quiero hablar ahora más en el terreno personal y a los policías, porque yo sé todos los prejuicios que hay sobre mí. Yo sé lo que les dicen todo el día. Lo sé. Y no me quiero hacer el distraído. Sé también que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Si no es incomprensible que con una pérdida de 30 puntos no haya habido manifestaciones o conflictos y no me estoy quejando ni de una cosa ni de la otra porque sé que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más pero nosotros no prometemos cosas que no podemos cumplir y yo no hice esas promesas ni me dediqué al marketing político ni en la campaña ni en el gobierno no lo prometí pero lo que voy a anunciar ahora son reivindicaciones históricas de la policía, históricas, y pueden buscarlo durante décadas. Nos comprometimos a construir una policía más profesional, más equipada y también más humana, y eso requiere una transformación, pero requiere también que se cumplan los algunas de esas reivindicaciones históricas, porque son justas. Yo quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda que tiene hace mucho tiempo este Estado provincial con su policía y que tiene como premisa la restitución de coparticipación para poder afrontar con parte de esos recursos estos gastos. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la Policía Bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Algo que se pide desde que tengo memoria. Ese sendero comienza hoy. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 salarios oficiales de policía, que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Y se aplicará esta misma proporción a toda la jerarquía mientras se logra calibrar nuestra estructura que también está... Desorganizado, pero no es todo, ustedes saben, nosotros sabemos, pero muchos no, que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que comprar sus propios uniformes, y saben también que durante los últimos años el monto que se le da para uniforme y las fuerzas federales a veces se les proporciona el uniforme, pero en el caso de nuestra policía no, y ese monto estuvo congelado en 1.130 pesos por mes. Y sabemos que un par de borseguíes sale, no sé, 5.000, 10.000 pesos, o más, 1.100 pesos por mes, para que se compren su propio uniforme. Vamos a convertir esa cifra en 5.000 pesos. Es mucho más que triplica el monto que se le da para la compra... de los uniformes y asimismo el valor de las horas extra de las horas adicionales de las llamadas horas cores también congelado durante todo el gobierno anterior en 40 pesos yo los oí hablar de eso en la televisión y es cierto se triplicará a 120 pesos el valor de las horas cores miren Le hablo a los policías, a nuestros policías. El salario que recibirán los policías, ningún policía, cuando egrese de nuestra escuela, tendrá, entre su salario de bolsillo y la compensación por el uniforme, tendrá menos de 49 mil pesos. Y además, aquel policía que siga haciendo horas que son... Horas adicionales va a cobrar arriba de 60.000 pesos. Y estas mejoras serán aplicables también a los agentes del servicio penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Pero quiero decirles que esto es mucho más que un porcentaje o un aumento, es una equiparación y un reclamo que tiene muchísimo tiempo. Este es un primer paso de algo más profundo, que es dar un salto de calidad, también de fondo, en el profesionalismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A igual trabajo, igual remuneración, pero también... A la misma remuneración tiene que corresponder la misma exigencia y las mismas obligaciones. Vamos a dar, pero pedir también. Vamos a ser muy exigentes, pero lo vamos a acompañar con este reconocimiento. Y quiero decir que esto afecta también la formación. Nos fijamos un objetivo estratégico, Vamos a darle a la policía bonaerense un plan estratégico para que desarrolle los mismos estándares profesionales que tienen las fuerzas federales. Vamos a generar la misma transformación que generamos en la fuerza allá hasta 2015 cuando fuimos gobierno a nivel federal. Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Busetich que nos va a permitir avanzar en la jerarquización de nuestra fuerza orientada a su especialidad. Y vamos a invertir más de 2 millones de horas cátedra y conformar una extensa red de centros de entrenamiento que permitan la práctica periódica de las operaciones policiales conforme a los estándares internacionales en el uso racional de la fuerza. Es un cambio de fondo. Y también, por último, quiero anunciar, porque no lo he escuchado ahora, lo he escuchado en campaña, lo he escuchado siempre, con respecto a la cuestión de la salud. Otra reivindicación histórica era que así como la Policía Federal tiene un hospital, el Hospital Churruca, lo que yo quiero anunciar es que vamos a incorporar dos hospitales como prestadores en exclusividad